Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a este ciclo radial llamado Hora Libre. Les contamos que Hora Libre es un programa que está producido por chicos y chicas de diferentes escuelas primarias y secundarias de toda la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y depende del programa REC, Red Escuela Comunicación, dependiente de la gerencia operativa de recorridos educativos. Mi nombre es Antonella Ferrari-Solesi y los voy a estar acompañando en esta jornada donde tenemos como invitada a la MM número 6 del Distrito Escolar 21. Les cuento que el estudio está lleno de chicas y de chicos que van a pasar a presentarse en este mismísimo momento. ¿Nombre? Florencia. Florencia. ¿La compañera de al lado? Sofía. denis Nadia. Malena. Julieta. Aldana Nicolás Brenda Daisy Verónica Bueno, son un montón Y todavía hay muchos más grupos afuera ¿Quién nos quiere contar eh, Cómo se llama la escuela? ¿En qué barrio está ubicada? Quizás no todos sepan ¿Dónde está esta escuela? ¿Dónde está la escuela? Chita? En Lugano En Lugano El barrio de Villa Lugano ¿Y dónde queda Lugano? Geográficamente Dentro de la capital Zona Sur son Sur, se están acá, pasando la información, como nadie sabe dónde vive. <risa> Bien, son Sur, ¿tiene nombre a la escuela? No. No, solo Cinco. número. Sí. Bien, ¿y ustedes en qué año están? Cuarto. ¿Cuarto año? ¿Ya están terminando? Sí. sí. Emoción, ¿no? Mucho esfuerzo. Sí, sí, la verdad que sí, porque el último año es el más complicado. ¿Por qué no nos cuentan? ¿Cómo se llaman los profes con los que estuvieron trabajando? Bárbara y José. Bien, Bárbara y José. ¿Y la materia cuál es? Proyecto. Muy bien. Y ahora sí, vamos a meternos un poquito más en el tema. ¿Qué estuvieron trabajando en esta materia? Sobre la identidad. Bien, eligieron esa temática, la identidad. Hay muchos nervios acá. ¿Por qué eligieron este tema? ¿Por porque nos interesa, o sea, saber sobre la identidad y todo eso. Investigaron entonces cómo fue todo el proceso de trabajo, qué hicieron. Eh, nuestro profesor nos hizo dar información sobre de, de dónde provienen nuestros nuestros nombres, los apellidos y todas esas cosas. Perfecto, empezaron de esa forma. Sí. ¿Y en dónde buscaron toda esa información? Y por internet, no, a través de trabajos prácticos y todas esas cosas. ¿no? Gran aliado internet, ¿no? Sí. A la hora de trabajar. Sí, sí. ¿Cómo allá en la punta alcance el micrófono? La vieja confiable. La vieja, no sé si tanto igual, ¿eh? hay que tener mucho cuidado con internet. Porque a veces hay cosas de fuentes, medias, medias... ¿Qué pasó acá que hacen caras no muy confiables? Así que siempre hay que comparar, cotejar y no quedarse con lo primero que uno encuentra. Muy bien. Y tenemos algo así como una definición, ¿no?, de lo que es identidad. ¿Quién me quiere contar un poco qué es la identidad? Es un conjunto de características que diferencia a una persona de resto. Perfecto. Y pueden ser características muy variadas, ¿no es cierto?, Sí. Y en función de eso, ustedes estuvieron también investigando acerca de tipos de identidad sí, sí. Bien, ¿y qué tipos de identidad eh, pudieron reconocer o identificar? Eh, de la cultura, que son las costumbres de cada país o nación ¿Qué más? De la, la cultura La identidad vocacional, que es la elección y preparación de una profesión que uno elige Muy bien eh, La identidad religiosa Claro. claro, depende de la, las creencias que uno practique, que uno profese, se identifica desde la religión. Bien, ¿alguna más? También está la de género vocacional, la identidad de género. Aquí hace referencia a la identidad de género. La de género es lo que uno elige. Y también está la lo la, sea las sexuales como uno nace. Uno nace con el sexo o masculino, o femenino. El Bien. género es el lo, lo elegimos. Bien, perfecto. Últimamente es un tema que está muy sobre la mesa, ¿no?, la identidad de género. Está bueno diferenciar esto entre la identidad sexual, que tiene más que ver con, por ahí, la genitalidad o lo biológico, eh, y la identidad de género, que es lo que uno elige de acuerdo a cómo te sentís, a tus gustos, a tus sentimiento, a, a tu parecer. Perfecto. ¿Tenemos alguna más? Sí. Eh, la identidad etaria eh, tendría que ser según los tipos de edades. Claro. Por ejemplo, la de un grupo de jóvenes, por ejemplo, de 18 a 22 años y otro más grande de 35 a 40 años, Perfecto, tenemos entonces eh, jóvenes, adultos, adultos, adolescentes. Micrófono para allá también. Adolescentes. También. adolescentes niños. niños. Muy bien, adultos mayores también, como se le dice a los ancianos o a las ancianas, ¿sí? ...que se identifican desde ese lugar... ...algún tipo de identidad más... ...identidad nacional... ...identidad nacional, ¿a qué hace referencia? ...a de qué país sos, de dónde naciste... ...perfecto... ...y, ¿alguna más? ...la, la política... ...que... ...sería como... ...la elección que vos tenés... ...con los diferentes tipos de política que existen... ...desde la, la ideología política... ...como uno... Ah. Eh, ...se construye o se diferencia... Del otro en relación a, a lo que piensa Políticamente ¿Hay alguna más? Identidad e intereses Identidad e intereses, ¿a qué hace referencia? Lo que te gusta Lo que te gusta en general En general, sí, sí. Música, y demás. música y demás ¿Qué otro qué otro interés puede haber? Aparte de música, por ejemplo de, Deportes Deportes, bien, ¿qué más? Algún ocio, si te gusta ver la tele si te gusta ver series, películas Dormir ¿Hobbies? Hobbies Sí Por ejemplo También mira. se destaca conocer nuestro pasado eh, Es muy importante para definir nuestra identidad Conocer nuestro pasado sí. es La Uf. conciencia de nosotros mismos Perfecto Reconstruir nuestra historia ¿no? Y en base a eso Vamos construyendo nuestra identidad Que es lo que ocurre eh, Con los hijos e hijas de desaparecidos Que siempre están reclamando Eso, ¿no? Que para construir su identidad Necesitan saber de dónde vienen, quiénes eran sus padres, qué pasó con ellos. Eh, es importante hacer todo ese recorrido, porque todo ese pasado fue lo que nos, nos fue construyendo y lo que hace que hoy seamos así como somos. Es decir que hay muchas maneras para identificarse entre nosotros y nosotras, ¿no es cierto? Aunque algunos rasgos son hereditarios, también forma parte del entorno. Bien. Vos podés heredar algo claro de tu familia, sí. pero también de acuerdo al contexto en el que te críes, en el que vivas o en el que habites cotidianamente, también te vas formando. Sí. ¿Y ustedes con qué tipo de, de, de identidad piensan que, que, que se pueden, valga la redundancia, identificar? ¿O se englobarían o se reconocen en algunas de estas definiciones o de esta caracterización? Sí. Eh, sí, el, el Estado te otorga un acta de nacimiento. El Estado, en primera instancia, te otorga un acta de nacimiento. ¿Qué dice el acta de nacimiento? En dónde naciste, la fecha que naciste. en El nombre de tus padres. El nombre de tus padres. La nacionalidad. El nombre que eligieron para vos. El sexo. El sexo con el que naciste, esto que decíamos recién. El Estado, en primera instancia, te identifica a partir de la partida de nacimiento. Y después, ¿cómo te va identificando el Estado después de la partida que viene? El DNI. El DNI, sí. Hay como un montón de cuestiones que están sistematizadas que sirven para identificarnos. ¿Ustedes no se sienten identificadas desde otro lugar? Aparte de por su nombre o por el sexo. A ver, acá el compañero dijo algo Vamos a la misma escuela. Bien, muy bien. ¿Al mismo año? Al mismo año, la misma escuela, tienen la misma edad. Así que podríamos hablar ahí de eh, la identificación según la edad, la etaria. Los chicos trabajando en este tema hicieron algunos trabajos prácticos a donde eh, investigaban o ponían en común eh, el origen de los apellidos, de los nombres, eh, la elección de sus nombres propios. Y a partir de esa puesta en común surgieron algunos elementos similares. del origen de las familias o algunas circunstancias. Creo que eh, viene al caso, quizás, como como mencionar cuáles son esas cosas en común que, que descubrimos y conocimos de nosotros a partir de trabajar este tema. ¿Qué descubrieron? ¿Se asombraron? ¿Se sorprendieron con eso que descubrieron? Y quedamos todas como enmudecidas, menos yo, que mucho no me cuesta hablar, así que... ¿Qué pudiste averiguar acerca de tus eh, antepasados? De dónde eran los apellidos de mis viejos. ¿Cuáles son sus apellidos? Eh, españoles. Españoles. O sea, fuiste rastreando sí. el origen. Pregunté por ahí. ¿A quién? A mi, a mi mamá. y Fuiste como construyendo un sí. árbol genealógico. ¿Y vos qué averiguaste? Eh, de España también. También de España. Sí. ¿Tienen algún significado en particular? Sí. Sí, pero no me acuerdo. Ay, estamos con amnesia por los nervios, debe ser. ¿El resto? ¿Tus apellidos? No, no, no. No averigüé porque, no, mis papás no hablan con mis abuelos y bueno. No. Allá hay un Claro, conflicto un problema y, familiar y como no se habla, no, no pude averiguar. Mejor no, no intervenir. Bueno, pero también creo que hay otros recursos con los que hoy contamos como para rastrear todos esos antecedentes, ¿no? ¿Alguien que haya averiguado? Mi mamá es italiano y el mi papá polaco. Mirá vos, tenés así como rasgos medio polacos. Sí. ¿Y qué, qué, cómo fue cómo lo investigaste? ¿Preguntaste a tu familia o por sí, otra vía? Sí, le pregunté a mi mamá y a mi papá. ¿Y se acordaron fácilmente? Sí. Bien. ¿Alguno tiene abuelos o abuelas que aún vivan? Sí. Sí, acá... Bueno, sí, nombre? mi abuela... Sofía Sofía, le mandamos un beso a tu abuela De paso Y contanos, por lo general dos abuelos Vieron que tienen como una impronta muy fuerte en la familia Y construyen identidad todo el tiempo Son los que nos transmiten ese legado Que viene de tus antepasados En relación a tu abuela eh, No sé, ¿te transmitía historias de su vida? ¿O te transmitió algo que te haya ayudado vos A construir tu propia identidad? ¿O a construir tu propia identidad? De mucho contacto con mi abuela no tengo bueno no, no nos sirve que ejemplo, entonces Dios, no. bueno está bien eh, yo hablo quizás desde mi experiencia personal pero es verdad no todas las familias funcionan de la misma manera ¿no? y una vez es va construyendo su identidad como decían recién ustedes de acuerdo al entorno no solo de acuerdo a lo familiar sino de acuerdo al entorno en el que te movés a la escuela, por ejemplo, como dijeron recién, al barrio, a un equipo de fútbol y demás. Bueno, los felicito y las felicito. ¿sí? Gustavo Cordera bien ahora. ¿Cuál es el tema que vamos a escuchar? Soy mi soberano. Vamos entonces a escuchar Soy mi soberano y seguimos con más Hora Libre. Imagino, no lo veo, tengo celos, tengo envidia, tengo bronca y me lastimo. No piensen que soy humilde, yo solo me subestimo Y aunque me parezca a todos y me confunda con la gente Soy como nadie, soy diferente, soy mi maestro, mi referente Soy lo que siento, lo que me pasa eh, Ese es mi templo, eh, esa es mi casa Soy... Como nadie soy diferente yo soy mi Dios, mi referente asesino un cordero y un asesino visión un caballo salvaje en una carreta soy leal soy celoso tengo códigos como un mafioso los dementes me acompañan mis amigos no me extrañan. soy temerario perseguido malpensado retorcido soy envergadura humanidad viendo lll de la oscuridad como aún no soy consciente necesito de la gente Por dentro soy vulnerable Por fuera uno soy la fuerza del vapor Una mezcla de agua y fuego yo soy semmixa de sol. Un enviado del cielo Me desvela descubrir el corazón Tras tanto velo Soy luz intermitente Soy pájaro Estamos acá con más hora libre Les cuento que acabamos de cambiar de grupo de trabajo Y ahora sí, tenemos el estudio lleno de mujeres Que van a presentarse Van a presentar ahora desde la izquierda hacia la derecha Nos vamos turnando allá, nombre y colegio Natali Toledo Natali Miriam Canedo Joana Macarena Juárez Estefanía Karen Karen Vamos, Karen, se animó? Muy bien, bienvenidas, chicas. Todas de la misma escuela, ¿no? Sí. Vamos a contar que acá están trabajando dos cuartos, ¿no es cierto? Sí. Bien, cuarto primera y cuarto segunda. Ustedes van al vespertino, ¿no? A la escuela sí. de turno vespertino. ¿Y trabajaron todos juntos y todas juntas? Sí. ¿Cómo fue ese proceso de trabajo? Se llevan bien? Sí. Pero después eh, se soluciona rápido. Sí. Ustedes también siguieron trabajando sobre lo mismo, ¿no? Sobre la identidad. Sí. Es la primera vez que vienen a la Radio Primero. Sí. ¿sí? sí la primera vez. La primera vez. ¿Cómo, cómo se prepararon? Había mucha ansiedad. Cuénteme Sí, muchos nervios. Muchos nervios? ¿Por qué? Por la primera vez, o sea, nunca vinimos a, claro, ¿no? a lo desconocido, el temor a lo desconocido. ¿Qué va a pasar? Aparte, no solo eso, sino que está también esa expectativa de que hay otras personas que nos están escuchando. Entonces hay como un compromiso mucho más grande. ¿Y cómo la están pasando? Bien. ¿Bien? Buenísimo, sí. Bueno, me alegro mucho. Gracias. Me alegro muchísimo. Es la idea, que la pasen bien. Antes de seguir con el tema, vamos a recordarles a todas las personas que nos están escuchando que este programa, Hora Libre, se retransmite...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 FM Educativa 92.3 Río Gallegos, Santa Cruz FM La Chicharra 88.7 Goya, Corrientes FM Raco 88.9 Raco, Tucumán FM El Sorsal 88.9 Zapala, Neuquén Radiocultura de Santa Fe radioculturasantafe.wordpress.com FM Boedo, 88.1. Ciudad de Buenos Aires. Radio Libre, 103.5. Puerto Madrid. Radio 103.5, Escuela Técnica Agropecuaria, Departamento de la Valle. Mendoza. Radio 2 de Azul. Provincia de Buenos Aires, Azul. Excelente, acá mi co-equiper. Muy bien, muchas gracias. También les contamos que pueden... Eh, conseguir todos nuestros programas eh, accediendo a la página de Farco, el foro argentino de radios comunitarias la página es www.farco.org.ar también si quieren pueden ingresar al Facebook de Programa Rec si quieren ver alguna foto eh, o algún comentario nuestro Facebook es Programa Rec Todo Junto ¿Sí? Y también hay un sitio web donde también subimos los programas y las fotos de cada uno de, de los ciclos radiales. Y este sitio es www.programarec.com.ar Hecha toda esta presentación formal de datos y demás, vamos a seguir con el tema que nos compete hoy. que ¿Cuál es el tema del día? Identidad hicieron en función de este tema dentro del aula? ¿En qué estuvieron trabajando? Cuéntenme. quisieron en el aula? ¿Investigaron? ¿Grabaron? Sí, cuéntenme. Hicimos ¿Sí, sí, sí, ¿sí, ah. algunas preguntas entre nosotras, otros, y a otros alumnos compañeros. y ¿Y eso lo grabaron? Sí, sí, lo grabamos. ¿Y esas preguntas cómo las hicieron? En el momento. En el momento. Eh, sí, fue, algo momento. fue algo espontáneo. Sí. ¿Les parece que las escuchemos y después seguimos hablando? Sí. Vamos Dale. a escuchar entonces este micro radial de la escuela número 6 del Distrito Escolar 21. La identidad es lo que te hace único. ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? ¿De dónde sos? Estefanía Tremano, 19 años. De Lugano, Piedra Buena. Rodrigo. Luano 19 Macarena Juárez, 19 años De Luano Soy Karen Ale, tengo 19 años Vivo en Villa luano ¿Qué te gusta hacer? Me gusta bailar, cocinar, hacer cosas dulces Jugar al fútbol Me gusta estudiar, me gusta el fútbol Por ahora no estoy jugando por problemas de salud Hay Hacer hockey es un deporte muy bueno Te despeja ¿Qué piensas para tu futuro? Maestra jardinera porque me gustan los nenes. y me, Aparte, tengo paciencia y me llevo bien. Después de eso, eh, quiero estudiar para médica forense, que me gusta desde chiquita, que siempre vi programas y todas esas cosas. Y me gusta bastante. Nah, trabajar, es lo mío. Quiero seguir la carrera de, de marketing. Vi las materias, las entiendo y me gusta. Mi idea, mi sueño. Enfermería, porque me gusta... Viví muchas cosas con el tema de mi mamá. Mi mamá falleció de cáncer. Pasé por todo, por quimio, por todo, viendo cómo hacían las cosas y me gustó, me llamó mucha la atención, ¿no? Vi cómo trataban a mi mamá o esta gente la trataba muy mal y a mí nunca me gustó eso. Dar un ejemplo que se puede amar en la vida, ¿no? Ayudar a las personas y que y que hay que ser positiva, que a pesar de todo hay que que se puede salir adelante. ¿De qué cuadro sos? De Boca, del mejor De Boca, no me... De River Soy hincha de Chicago La identidad es nuestros derechos La identidad es la esencia de cada persona ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde sos? Ezequiel, 20 Esteban Echeverría Brenda, Mendoza, 19 De Lugano, La Villa 20 Facundo, Lugano, 17 años Karen Alexandra Toledo, 19 años De Lugano Nicolás, 18 De Lugano ¿Qué te gusta hacer? Sí, me gusta el fútbol Rebetón y rock nacional eh, Deportes, dormir, mirar películas y tiempo con amigos El fútbol, escuchar música Leer libros, escuchar música, estar sola Gustavo Cerati Es el Gana del Rey Hay varios artistas que... <risa> que me gustan, así que disfruto de la música Volver con el celular y jugar fútbol, vaya cosa ¿Qué piensas para tu futuro? Profesor de Educación Física Porque me gusta, claro, el deporte y correr Seguir sí, la carrera de Gastronomía o la carrera de Policía Trabajar en lo que me gusta electricidad electricista no sé me gustaría ser psicóloga me gusta ayudar a los demás que me cuenten que me cuenten sus problemas me gustan los loquitos directamente cuando sale de acá a entrar a la escuela de policía voy a ser policía de asuntos internos ¿de qué cuadros son? River simpatizante de boca de ninguno porque son todos hijos de p*** River Play la identidad es nuestro derecho y libre 10 años de comunicación 10 años de entretenimiento 10 años de información 10 años de investigación 10 años de palabras hora libre 10 años de radio radio seguimos con más Hora Libre estamos acá con las alumnas de la Escuela de Educación Media número 6 del Distrito Escolar 21 y acabamos de escuchar un micro radial que produjeron ellas mismas en la escuela ¿cómo fue todo este proceso de producción? ¿cómo hicieron los micros? grabamos en los celulares buenísima herramienta el celular hoy en día sí. se usa mucho Ayuda y tiene buena eh, definición buenas. sí dentro de todo Perfecto. Grabaron en los celulares. ¿En qué lugar de la escuela? En los salones. En los salones. ¿Y quiénes son esas personas a las que entrevistaron o encuestaron? Algunos del colegio. ¿Del mismo curso? No, no de... de otro curso. ¿Algunos del mismo curso? Sí. Algo más como variado. ¿Y la intención de que sea variado responde algo en particular? Sí. ¿A qué? A que nos digan la identidad y cada cosa que quieren ser el día de mañana Distintas características de los niños ¿Hubo coincidencias, por ejemplo? Sí. En algunas características, sí ¿Por ejemplo alguna que te acuerdes que te haya llamado la atención? el Fútbol Humboldt O el futuro de cada uno Los deportes Bien no, Fútbol Ahora vamos con esto que me dijiste recién Humboldt, me dijo la compañera de allá a la esquina ¿Hay mucha gente que practica handball? Sí, es lo más qué bueno, no mayoría, sabía que era... La mayoría de las chicas. ¿Ustedes también? No, yo hacía hockey. Hockey. Pero el handball es un muy lindo deporte y no sabía que se está popularizando tanto. Y a partir del cuadro de fútbol también, ¿no? ¿Muchas coincidencias? Sí. ¿Qué cuadro fue como el más popular o es el más popular en la escuela? Boca. Y, River. y River, obvio Boca y River, ¿no? Como los grandes de la historia La, la escuela está en Lugano, ¿no, ¿No es cierto? Sí La raza de Roca ¿Dirección cómo? Micrófono cerca La raza de Roca La raza de Roca ¿Y cuál es el cuadro típico del barrio de Lugano? ¿Hay alguno? He mezclado, sería Boca, River, Chicago Chicago, ¿no? Chicago más que nada hay como fuerte presencia de, de Chicago y estos compañeros y compañeras a las que entrevistaron accedieron fácilmente a, la, a las preguntas se dejaron sí, sí. Sí. ¿sí? no tuvieron vergüenza no, no. ni tuvieron ningún tipo de... algunos profes si sí. el, el de, ¿sí? lengua. El de lengua porque no quiso Llevia. participar no, no quiso porque le daba vergüenza no, no quería hablar de su identidad Ah, bueno Para analizar Acá la profe nos quería hacer un comentario Quería agregar que las chicas empezaron a hacer este, este trabajo Entrevistándose entre ellas Digo, varias de las voces que escuchamos recién Son las voces de este mismo grupo Nadie se dio por aludida Todos dijeron, no, entrevistamos a otros O no se reconocieron o les da vergüenza, la vergüenza. ¿Cuál será la, la causa real de esta situación? La vergüenza La vergüenza, ¿no? La vergüenza... Nos petrifica Seguramente no cuando se apaga, Nos puede Seguramente cuando se apaga esa luz roja Acá empezamos otra vez con el, el cuchicheo <risa> Tenemos otro micro, ¿no es cierto? Sí ¿Lo escuchamos? Y seguimos con más Hora Libre La identidad es importante Para comprender nuestra propia historia ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde sos? Eh, Ayelen Cisnero me llamo, 17, eh, vivo en la Villa Víctor Cardoso, 27 años, Villa Soldati, en Redes Carrillo Joana, 20, en Villa Soldati José Mirón, 35 primaveras, de Tucumán, pero ahora hace ya como 10 años que vivo en Capital ¿Qué te gusta hacer? Eh, qué sé yo, me junto con la chica, no sé, escadio, cosa de chica, qué sé yo Mirar la tele, tocar la guitarra, no sé eh, Me gusta el handball, me gusta escuchar música, el reggaetón, colombiano, dembow y todo lo demás Maluma, eh, también me gusta Prince Royce eh, Me gusta tocar el bombo, me gusta escuchar música, me gusta comer y cocinar ¿Qué pensás para tu futuro? Eh, yo quería ser veterinaria, pero no sé si ya sea... Sí, planeé estudiar pero no, no en este momento, era un profesor de ciencia jurídica El día mañana me gustaría ser maestra jardinera y ya mis planes son esos y nada, me gustan los nenes Llegar a viejo porque yo ya estoy en mi futuro, soy grande, pero me gusta mucho enseñar, por eso doy clases, amo enseñar y me gusta mucho el cine, así que esa es la otra actividad que hago de River Yo soy de San Lorenzo Y soy hincha de, de River De Boca y de San Martín de Tucumán, papá La identidad es nuestro La identidad es nuestro derecho Hora Libre Derecho a la palabra Derecho a la lectura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 Seguimos en Hora Libre, estamos con las alumnas de la Escuela Número 6 del Distrito Escolar 21. Venimos de escuchar un micro que produjeron ellas mismas en la escuela y sobre el que seguimos hablando acerca de la identidad. Para ir cerrando este bloque, muy interesante, las felicito por el trabajo que hicieron, me interesaría saber cuál, cuál fue la idea de hacer estos micros radiales. ¿Qué, qué quieren contar, contar a través de los mismos? Eh, yo digo que esto ayuda bastante a tener conocimientos de uno mismos y de las, las demás personas a las que les preguntamos. También nos ayudó bastante en los trabajos en las clases, porque la mayoría no sabía de dónde provenían nuestros apellidos, o sea, los apellidos de cada uno, y creo que ayudó bastante en la identidad de cada uno de nosotros. ¿Pudieron conocerse un poco más? Exacto. ¿No es cierto? A ustedes mismas y, y también y también de los demás y encontraron cosas buenas, cosas eh, copadas, interesantes. interesantes. ¿Quieren repetir sus nombres? Natalie, Miriam, Juana, Magdalena, Estefanía, Karen, Karen. ¿Y qué vamos a escuchar? Ahora, chicas, La Berizona Malúes. Seguimos con más hora libre. Historias, algunas que no perdonan de la razón Pues pasarse escucha un grito que viene por el pasillo y grita no te vayas hoy que ni amén a pensar Acá Nora Libre, les cuento que hemos cambiado de grupo. Tenemos un grupo de trabajo nuevo. ¿Quieren presentarse? Empezamos por la esquina izquierda. Me llamo Nora. Salía. Belén. Me llamo Ezequiel. Me llamo Braia. Mailina. Bueno, empezamos como muy a las corridas este bloque. Por eso nos agarró como imprevisto. Estábamos organizando micrófonos, auriculares, que llega el cable, que se traba, que no... Ya estamos un poco más cómodos. Estuvieron trabajando también sobre esta temática, pero nos vienen a presentar otras producciones. que vienen a presentarnos? Una entrevista. Una entrevista que le hicieron a... A la psicóloga. Mónica Salomón, ¿puede ser? Sí. sí. sí. Es una psicóloga que trabaja en la escuela. Sí. Y previo a la entrevista, ¿quiénes fueron los que confeccionaron... Las preguntas Nosotros Ustedes mismos ¿Y cuál fue el criterio? ¿Cómo las hicieron? ¿En qué pensaron para hacerlo? En la profesión ¿Y qué, qué cuál era el objetivo de la entrevista? ¿Qué querían averiguar? Eh, no sé que... Sobre su mente. No, lo que pensaba ella también ¿Con respecto a este tema? Claro. ¿Les parece que la escuchemos y después seguimos Hablando acá en el piso? Sí. Dale. Vamos a escucharla entonces ¿Cuál es tu nombre y a qué te dedicas? Mi nombre es Mónica, yo soy psicóloga, trabajo en, en distintas escuelas y hago clínica, tengo consultorio. ¿Qué elementos construye la identidad de una persona? La identidad es algo que tiene como muchas... Muchas aristas, muchos factores y se va construyendo a lo largo de la vida. Una persona ya trae algo que se llama lo constitutivo, ¿no? que es desde que nace que tiene algunas características particulares. Y a eso se le suma el contexto, el contexto donde es criado, ¿sí? el contexto donde es educado... ...el contexto del país a donde se encuentra... ...de la comunidad en la que vive... ...o sea, todos esos elementos son lo que van constituyendo... ...desde que un sujeto nace... ...y a medida que va creciendo lo que hace a su identidad... ...que son esos rasgos, esas características particulares, singulares... ...que lo hacen diferente de los otros... Pero a la vez tiene con determinados grupos, con determinados eh, grupos de pares, con grupos comunitarios, cuestiones comunes ¿no? que hacen a lo que es la identidad cultural, la identidad nacional, la identidad de género. Por eso digo que tiene como muchas aristas y muchos factores que las constituyen. libre el lugar donde nos reímos nos emocionamos nos escuchamos nos respetamos donde la palabra tiene valor hora libre 10 años, años de radio de radio Estamos en Nora Libre con la escuela número 6 del Distrito 21. Acabamos de escuchar una entrevista que realizaron los estudiantes y las estudiantes a Mónica Salomón, la psicóloga de la escuela, y a quien le preguntaron en esta primera parte qué constituye la identidad, ¿sí? ¿Cuáles son todos los elementos, todos los rasgos que van constituyendo nuestra identidad? ¿Cuáles son entonces esos elementos? Ella habla, hace como una diferenciación en primer lugar, ¿no? Lo que ya viene dado de nacimiento, lo que es constitutivo y lo que después se agrega en relación al contexto. Para sí, me hace no. con la cabeza. Para mí no. Sí. ¿Para vos no? No. Recórdame tu nombre. Belén. Belén, porque para vos no? Porque quizás yo desde mi infancia hasta, no sé, hasta ahora, tuve, no sé, crecí con... Tal familia, de tal manera y, o sea, todas las cosas que me enseñaron o cosas, no no soy así o no seguí los pasos de la... O sea, me hice así. Bueno, en ese elegí caso... Me elegí esto. En ese caso, tu entorno familiar sentís que no influenció claro. en la constitución de tu identidad. Sí. Bien, pero quizás pudo haber sí influido otro entorno que no sea el familiar. No necesariamente la familia es lo único que nos constituye Por eso recién eh, la psicóloga decía esto De que distintos entornos como puede ser la escuela, el club, la plaza, amigos. la calle ¿Qué más? Amigos Los amigos, el grupo de amigos ¿Vos sentís que tu grupo de amigos constituye tu identidad? ¿O que eh, tu grupo de amigos se identifican con algo que, que tienen en común? Sí ¿Por ejemplo? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Qué rasgo pensás que tienen en común vos y tus amigos? No sé, los mismos gustos Los mismos gustos, por ejemplo ¿En relación a qué? ¿A la música? Sí, o salir A comer o a bailar la, la, Los mismos tipos de entretenimientos Sí eh, Les gustan, tienen los mismos intereses En cierto sentido ¿El resto? Lo mismo, amigos y familia Amigos y familia Bien, son entornos diferentes ¿Alguno o alguna va a algún club? Sí, ¿Sí? Claro, lo que compartimos Bien, Hay como muchos Factores que intervienen ¿Qué les parece si vamos a escuchar El segundo fragmento de la entrevista Y seguimos conversando acá en el piso ¿Vamos? escuchamos? Bueno ¿Una institución influye a la identidad de las personas? Claro, una institución influye muchísimo. Por ejemplo, las instituciones educativas son muy importantes para la constitución de la identidad de las personas. Eh, ¿Por qué? Porque las instituciones educativas son las que transmiten, aparte de la familia, pero transmiten de una manera sistemática lo que es el legado cultural el patrimonio cultural y hace a la formación de las personas. Por eso es que es tan importante la elección de las instituciones donde uno se educa. sí Hora Libre ¿Qué es Hora Libre? Es el espacio para crear, para reflexionar, para discernir, para comunicar. Hora Libre, 10 años de radio. Seguimos en Hora Libre y seguimos escuchando la entrevista a Mónica Salomón que nos hablaba de cómo influye una institución en la construcción de la identidad Particularmente habla de las instituciones educativas De la escuela Que son las que se encargan de transmitir Sistemáticamente la cultura ¿Sí? Nos enseñan, por ejemplo eh, Las fechas patrias ¿Quieren que escuchemos el último fragmento de la entrevista? Para que podamos conversar un poquito Y aflojen un poco más Y podamos hablar sí. Si no parece que estoy Haciendo un monólogo Sí <risa> Bueno, escuchemos el último fragmento y seguimos debatiendo acá en el piso. ¿Qué pasa cuando le roban? ¿O cuando fuerzan? ¿O vulneran? La identidad de una persona. De hecho, cualquier eh, caso que implique la vulneración de la, de la identidad es muy grave para cualquier sujeto, ¿no? Ya sea eh, que sea desde muy chiquitito que se le ha quitado el derecho a saber sobre sus padres, sobre su pasado, ¿no? Sobre su contexto y se le ha impuesto otra otra forma, otra, se le ha mentido sobre sus orígenes, sobre de dónde viene, eso es Hay algo en el sujeto y esto lo hemos escuchado en los testimonios no es cierto de, este, de los nietos por ejemplo que muchos de ellos siendo habiendo sido apropiados desde muy chiquitos tenían sueños soñaban con algunas cuestiones que habían tenido que ver con sus primeros contactos con, con sus padres no es cierto hay algo ahí que hace ruido y que este al sujeto lo, lo lleva a pensar que hay algo que, que no sabe por eso es tan tan duro para alguien este no saber sobre su pasado no tener memoria sobre eso en el caso de por ejemplo los secuestros de alguien más grande ¿no? que como es el caso del, de las tratas, no de la esclavitud este que eso implica Por ahí no un cambio de identidad, pero sí implica como un forzamiento, ¿no? porque ese, ese ser sabe muy bien quién es, pero ese forzamiento vulnera muchísimo su, su subjetividad, sus derechos y es realmente muy grave. Cómo lo vive cada uno, cómo lo puede transitar cada uno, depende de cada persona, ¿no? pero realmente son hechos gravísimos. Libre, donde la comunicación hace escuela. Hora Libre, 10 años de radio. Estamos en Hora Libre por Farco Satelital. Hora Venimos de escuchar el último fragmento de la entrevista a Mónica Salomón, donde habla de algo muy interesante, ¿no? De qué pasa cuando una identidad se vulnera, ¿sí? Y lo peligroso eh, o lo arriesgado de, de esta situación, cuando eh, se vulnera la identidad de alguna persona. Me parece muy interesante la entrevista que hicieron, pero sé que a ustedes les quedaron algunos interrogantes eh, para ser saldados Y que por eso mismo la idea es que nos comuniquemos con otra profesional, ¿no es cierto? Sí. ¿Me cuentan a quién vamos a llamar? A la trabajadora social de la escuela. Perfecto, una trabajadora social que trabaja en la escuela. ¿Y qué se llama? Se llama Noelia. ¿Quién armó las preguntas para hacerle a Noelia? 24. ¿Armaron entre todos? En, en, en, este año empezó la escuela poco. O sea, recién es este año pusieron una asistente social ¿Y por qué se les ocurrió hacerle a ella una entrevista? Por el trabajo que tiene Por su rol, ¿no? Ah. Puede tener muchas cosas interesantes para contarnos Creo que ya la tenemos Así que la vamos a sacar acá al aire Vamos a saludarla. Hola, Noelia, ¿estás por ahí? Hola, sí, estoy por acá. ¿Cómo están? Buenas tardes, Noelia. Acá estamos. Buenas muy tardes. Bien. Algunos muy nerviosos y nerviosas, pero seguimos remando el programa, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. <risa> sí, dicen. Creo que no les queda otra de decir Sí. <risa> Bueno, Noelia, acá los chicos y las chicas están muy interesados en hacerte algunas preguntas en relación a un tema eh, con el que estuvieron trabajando, que es la identidad y el derecho a la identidad. Así que las voy a dejar a ellas y a ellos eh, les voy a dar eh, la palabra para que pasen a hacerte las preguntas. ¿Te parece? Bueno, vale, buenísimo. Muchas gracias. Hola, Noelia. No, de nada. Hola, Noelia. Hola. Eh, ¿A qué te dedicas? Hola. Yo soy licenciada en trabajo social No sé si ustedes conocen la profesión O quieren que les cuente Y nos gustaría que nos cuente Bueno eh, A ver Mi, mi profesión puntualmente eh, Radica en trabajar con, con las personas Y con todos los problemas sociales Que vayan teniendo las personas En pos de poder ayudarlas A, a Bueno, encontróles una solución eh, y acompañarlos eh, en, este, en este proceso de poder ayudarlos a encontrar esa solución. Como de una manera general, lo digo, para que, que se entienda. Eh, y siempre desde una perspectiva de derecho. Gracias, quedó más que claro. Creo que tienen bueno. otra pregunta. Hola, Noelia. Te habla Nora. Hola. Eh, ¿Trabajás o conoces otras escuelas? Eh, no o sea eh, conozco otras escuelas en este momento son estoy trabajando en esta escuela eh, en otro momento trabajé en un bachillerato popular no sé si ustedes conocen un poquito lo que es este bachillerato eh, pero bueno hoy actualmente trabajo en el tema de las escuelas de educación trabajo en esta escuela después tengo otros o se trabajo por mi profesión en, en otro sector público pero no es una escuela hola no ¿De qué manera influye la escuela en la identidad de los estudiantes? Y yo creo que la escuela es fundamental eh, en la identidad de los estudiantes porque, a ver, la escuela es la que transmite no solamente conocimiento, eh, conocimiento no solamente teórico, sino también eh, transmite valores eh, y montones de enseñanzas. Que, ...que permite eh, a, al alumno en principio conocer... Eh, ...que permite construirse uno mismo como persona, como sujeto... Eh, ...y también eh, implica eh, y permite poder relacionarse con pares... ...que justamente la identidad eh, tiene que ver con esto... ...también se va construyendo la relación con, con el grupo de los pares... ...y, y teniendo un sentido de pertenencia... Eh, así que entiendo de Que la escuela es sumamente importante En, en la identidad Buenas noches, Noelia Te Hola, buenas noches ¿Por qué es importante el derecho a la identidad? Y el derecho a la identidad Es importante porque Es el reconocimiento eh, Jurídico y social eh, De una persona como un sujeto De derecho Un sujeto que tiene derechos y también tiene responsabilidades, eh, y en ese reconocimiento a, a ese sujeto eh, se lo entiende que está dentro de un Estado, dentro de un territorio, dentro de una sociedad, dentro de una familia. Así que es sumamente importante el derecho de identidad, y, y creo que en, en principio, para acomodar un ejemplo eh, del derecho de identidad, eh, el mayor o la principal reconocimiento al derecho de identidad es por ahí cuando uno se escribe en el registro civil eh, al niño porque se le da un nombre, se le da una nacionalidad eh, bueno, forma parte de una familia y esto implica incorporarlo como un sujeto de derechos dentro de un Estado que le permite también tener acceso a un conjunto de derechos, que de puede exigir otros derechos nuevos Ah, muy bien Hola, Noelia. Habla Brian. Hola. Yo te quería preguntar Cuéntame. cómo relaciona el derecho a la identidad en su trabajo. Con mi trabajo. Y mira, en realidad nosotros, desde el trabajo social, yo que hablo puntualmente de mi profesión, eh, se trabaja como base con la base de los derechos, de los derechos de las personas. nosotros O sea, el trabajo social eh, trabaja en pos de reparar los derechos vulnerados de las personas Eh, y de restituir estos derechos eh, y, y creo que el derecho a la identidad es el principal porque eh, estamos hablando de, de lo básico para una persona de considerarse persona, sujeto parte de una familia parte de una sociedad, parte de un grupo de eh, tener eh, un nombre, una nacionalidad como les decía entonces eh, el trabajo social digamos es eh, trascendental el, el derecho a la identidad y, y partimos digamos entre otros derechos pero puntualmente el derecho de identidad eh, en esto, en poder eh, reconocer al sujeto como un sujeto de derecho, que tiene derechos eh, y en base a eso eh, seguir trabajando en poder acompañarlo en la restitución de otros derechos si es necesario porque tuviera derechos vulnerados. Muy bien Noelia, te agradecemos mucho por tu participación en Nos estamos quedando súper cortos del programa porque los chicos trabajaron muchísimo. La verdad que bueno. tu reflexión en torno a esta temática eh, contribuyó un montón eh, con el programa y con el trabajo eh, de los chicos y de las chicas. Así que te agradecemos un montón por tu tiempo y por tu buena predisposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y les mando un saludo a todos. Chao, un saludo grande. Chao, chao. chao, hasta luego. Chao, chao. Acabamos de escuchar a Noelia alta miranda la asistente social de la escuela, a quien los chicos decidieron entrevistar para seguir indagando en este tema que es la identidad y el derecho a la identidad. Ya nos estamos encontrando en los últimos minutos de este programa y me parece importante, ¿no?, que como cierre hagamos alguna reflexión en relación a esta temática. Buenísimo, me encantó. Buenísimo. ¿Por qué? Porque me interesó. Claro, un derecho a la identidad. Es importante hacerlo valer y hacerlo cumplir. Todas y todos, en primera instancia, tenemos que saber quiénes somos y tenemos que construir libremente nuestras identidades, sin ningún tipo de restricción y sin que las vulneren. Los felicito por el trabajo. Les contamos a todas las personas que nos están escuchando que esto fue hora libre a través de Farco Satellital, en la Coordinación General de Programa REC está Mariano Molina. Agradecemos también a Néstor Cortés, que está en la Producción General de Hora Libre. En la Operación Técnica, José Tucutapia. Y también agradecemos muchísimo a los alumnos y las alumnas de la Escuela número 6 del Distrito Escolar 21 y a la docente Bárbara Sayour, que fue quien los acompañó y con quién estuvieron trabajando acerca de esta temática. Nosotros, nosotras nos despedimos con el tema del Cuarteto de Nos sin antes decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto fue Hora Libre. Yo no tengo nada que ver con él y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se sí piensa que soy cínico, que culpa tengo yo de la casuística. Si me aprecio es idéntico, es lógico, dice la estadística.